Con mis manos le enseñaba a caminar, le enseñé cada salida, el respeto por la vida, pero otros me lo entrenan pa' matar. Ya no juega a los soldados en mi casa. Es madre me dijo que me vas a hacer llorar mi patria ha sido atacada y por ella voy a luchar le di un abrazo apretado dije adiós a mi soldado y me escondí a llorar no quise manchar con llanto su traje de militar lo arrulle en mis entrañas como madre olvidé